El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino. Y lo arrojaran al mar. Si tu mano que Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatela. Sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Bien. Y después de los aplausos, viene la calma. Viene esta cartita que escuchamos como lectura segunda y que está tomada del apóstol Santiago. Alguien le llamó la atención a esta lectura y dijo: ¿Alguien le llamó la atención? Así, porque a ver. Pero la lectura segunda, la lectura segunda, porque vamos sobre esa. Bien, vamos. Es del apóstol Santiago. Y está, uy, pero fuerte. Dice que, ¿les parece que la vuelva a leer? ¿Sí? Bueno, háganse así, ¿eh? Y luego así. Muy bien. Dice. Si sienten así como que algo les pica, brinquen. ¿eh? Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. e n m o j e c i d o s están su oro y su plata. Y ese modo será prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer. Ahí yo es donde sumo la panza. Dice: engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y, y los han matado porque no podían defenderse. Está gruesa, e c i t está fuerte la palabra. Pero esta, esta misma lectura, ¿cuándo la vamos a volver a escuchar? Dentro de tres años. Acuérdense que son ciclos de tres años. Hoy. Toca esta lectura, les digo, porque puede que haya una interpretación. Ah, la iglesia puso esta lectura porque, como acaba de pasar la reforma laboral, por eso están hablando de esto. ¿Me explico? Y no, la lectura, la que toca hoy es esta concretamente. Esta concretamente. Pero fíjense cómo Dios se mete en la vida real. Estamos en un mundo real. Pareciera que nosotros vamos a Pareciera que nosotros vamos a nosotros que misa y Dios no tiene nada que ver con los sufrimientos. Pareciera como que no tiene nada que ver con la bolsa, con el salario. Pareciera como que no tiene nada que ver con el trabajo. Y el apóstol se mete a la vida de trabajo. Se mete a la justicia. Se mete a la vida de justicia. Y vamos en esto. Fíjese, n ahora, este, ¿qué Este, poder decir? Porque muchos dirán, ¡ey! Bien, ahorita que le tire el padre a los patrones, ahorita. No, no se trata de eso. Se trata, como dijo Cucho. Les voy a decir quién era Cucho. Es un chiste tonto, pero va a servir para iluminar. Cucho era un muchacho. Que no le gustaba que le dijeran, ¿cómo? Cucho. No le gustaba. Y alguien por ahí le dijo, Cucho. Y que se lo agarra y le estaba dando. Pero le estaba dando así como cuando un chamaco se defiende. ¿Dónde está dando? Y pasa otro y le dice, Dale, Cucho. Pégale, Cucho. No te dejes, Cucho. ¿Y qué creen que contestó el Cucho? Dijo, Lo que pasa es que los dos, los dos me la van a pagar, los dos. Y así, en la lectura, cuando pareciera que solo habría que hablar de ricos o de patrones, no. Ahora, s í como dijera Cucho, lo que pasa, no los oigo. Lo que pasa es que los dos tenemos culpa, ¿ya? Tanto. El patrón, como el trabajador. Y vamos a meternos en esto. Un poquito saliéndonos de la palabra. Oigan, yo les pregunto: ¿sinceramente a los mexicanos nos gusta trabajar? No. No. Medio trabajamos. Medio trabajamos. Fíjense. Para que no nos metamos, ah, padrecito, si tú nomás celebras una misa y te vas a rascar el ombligo. Pareciera, pero no, ya quienes me conocen saben la actividad de allá adentro. Y yo vengo de una familia donde mi papá es campesino. Y hasta los Diecio, Veinte hasta los años, por ejemplo, yo sabía muy bien. De la crianza de cerdos, de pollos, de caña y de café. Sé cortar café, sé cortar caña, sé criar pollos, lo sé, lo sé hacer gracias a Dios. y era una familia trabajadora, que realmente mi papá nos acostumbró a jamás pedir. Por eso a mí me da una pena pedir para mí. Jamás, sino tienes que trabajar. Perdón que haya hablado de esta parte familiar, pero era necesaria para meternos en esto. A mí me da mucha pena cuando veo que la gente no quiere trabajar. Y voy a poner un caso concretito. Yo tengo pues a mi cargo alguna administración que me ha tocado en la vida de la iglesia y tengo más o menos como unos 25 trabajadores, me toca atender. Y siempre tenemos necesidad de alguien más que se integre. Siempre. Y en la semana, y a de lunes, llegó una persona y me dijo: Oiga, es que necesito 430 pesos. Por favor, porque fíjese usted, y son de esas que dices: Pobre. Pues sí los necesita. Y digo: ¿Y cómo te puedo ayudar? Deme trabajo. Digo: Mira, no tengo en este momento, pero dame chance. Esta es la solicitud. Dice: Esta es la solicitud. Digo, dame chance, déjame tu solicitud y yo te hablo en cuanto tenga algo. Bueno, a las dos horas yo ya tenía algo y tomé el teléfono. Le digo, oiga, ¿sabe que ella tiene trabajo? Dice, no, le espero si es posible. Digo, ya, véngase, porque me urge y vamos a hacer esto y algunos movimientos. Ahí viene. Se trata de esto: su sueldo debe hacer esto para que usted en tantos días saque lo que necesita y se va. Asunto arreglado. Oiga, muchas gracias, padre. De veras que. Ay, no, no, no, tranquilo, ya. Vete a trabajar porque está, tanta alabanza estás perdiendo el tiempo. Vámonos. Ya se iba y le digo, oye, espérame. Necesito que te vayas rápido. No vas a llegar. Aquí están 25 pesos para el taxi, para que te vayas rápido. Es en tal dirección, vas a hacer esto, va a entrar el taxi, tal número, aquí. Sí, padre, gracias. Tantos 25 pesos. Digo, pues, ¿sabes qué? Oye, y lo vi tan mal que le digo, oye, para que te vayas al rato a tu casa y para que vengas, ¿tienes dinero? Dijo, no. Ten, ándale. Ya alguno de ustedes en esto que acabo de contar ya me han de estar criticando. Han sido por tonto, padre, por tarug. o Y todavía dicen, sí, sí, padre. Sí. <risa> bueno, pues es que los dos. Es la hora que no llega donde lo mandé. <risa> Oigan, cuando llegamos a trabajar, ¿de qué quieres? De gerente. Queremos, tra a ver, miren, llegamos tarde. Llegamos tarde. Perdónenme, yo a veces he tenido que aprender a gritar. a y eso no está bien por esto. Ay, pa, yo pensé que como usted era padre, no tenía que gritar donde están los trabajos. A veces no cuidamos el trabajo, llegamos tarde, nos queremos ir temprano. Y queremos cobrar. Bien. ¿Qué más hay? Pues no nos gusta. Yo de veras que、mmm, lo digo. Miren, yo hace unos días fui a una tienda. No a comprar. Ni a ver quiénes de ustedes andaban. Sino de dónde vienen los productos. De dónde vienen los productos ahora. Todo viene. Tú te fijas. Hasta los niños cuando nacen les levantas el. Ama, me eninchín. ¿Eh? Los niños cuando nacen. En China, ya los chamacos. ¿Ya? Ya los chamacos de hoy traen los ojillos así. ¿Por qué será? Es cierto, es un problema laboral y todo lo que los chinos. Pero, perdón por la expresión, mendigos chinos se ponen a chambear. ¿Y nosotros? Dice que necesitamos trabajo. De veras. Yo le di hace unos días a un también a otro muchacho, cuando le dije, sí, sí, mira, si、sí、h a y esta,、eh, si、sí、h a y e s t a esta chamba, le cambió la cara cuando le dije que sí había trabajo, que se fuera, que iba a ganar tanto, le cambió la cara. A los dos días no regresó. Esa es la primera, ese es el uno. Vamos con el dos. Patrones. Y patrones, me refiero no al que tenga una empresa. Me refiero patrones, patrones, la señora de la casa que tiene a la persona que le ayuda. Para comenzar, la vemos como menos. Sí, primero. Segundo, si nos da para pagarle un poquitito, no le pagamos más. Les voy a contar una experiencia que me pasó hace ocho días. Tenía como. Tenía como, exactamente como Quince años que yo no lavaba un mendigo plato. Y hace ocho días que no vino la persona que me ayuda. Me tuve que poner a lavar. Terminé diciendo, no, yo, yo mejor pago. Pero a ver. A la persona que te ayuda, ¿le pagas? ¿Y le pagas bien? ¿O le sales el sábado con que se me olvidó que es sábado, te pago el lunes? ¿Y qué va a hacer la persona el sábado y domingo? ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Y aquí, aquí, sin meterme en más, y la gran bronca que tenemos ahorita de que se aprueba esto, que no se aprueba, que s、sí、i se aprueba, ¿saben c u a a ¿Saben cuál es la bronca? El interés que está detrás de la lana. ¿De quiénes? Tanto del trabajador como del patrón. Los dos tenemos intereses en lana. Los dos. ¿Por qué? Porque el patrón quiere más para acá. Para acá, para acá. Pero el trabajador también quiere más para acá. ¿Y por qué queremos? ¿Y por qué, ¿Por qué la lana? ¿Por qué será esto? o Porque a final de cuentas, la lana nos sirve para la comodidad. Porque el mundo de hoy nos ha llevado a una comodidad extrema. Y entre más lana tenga, más comodidad extrema voy a tener. O、oh, dicho de otra manera, shush, shush, no se me distraigan. Lo dice el apóstol Santiago. Viven entregados al lujo y al placer. No, que no. Viven entregados al lujo y al placer. ¿Quiénes? Todos. Todos. Miren, el trabajador por aquí tiene tantita lana más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gastar una segunda casa, ya todo el mundo queremos más para q u é para vivir entregados al lujo y al placer, a fin de cuentas, para engordar como reses para el día de la matanza. ¿Quién lo dice? Santiago, no lo digo yo, ¿eh? ni tampoco Santiago de Barganes, lo dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago se te lo dice. Cuando dice engordando como reses para el día de la matanza. Hoy yo hasta asumí la panza. Porque digo, uy, yo creo que eso me toca. ¿Por qué? Porque le buscamos mucho, ¿verdad? ¿De qué hablábamos hace ocho días? De los excesos. Ay caray. Ya mejor cerramos esto. Y. Dios nos conceda realmente analizar qué terreno estamos pisando y que Dios ilumine a nuestras autoridades para hacer lo que más convenga. Yo, es lo único que le pido a Dios, de pie, no es cierto todavía, no. ¿Por qué? Porque exige un cambio de mentalidad. Fíjense, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos habla, si dicen los hermanos separados, en la Biblia dice esto. Y tú le quieres explicar a alguien, no, pero es que mira, es una interpretación. Y dice, no, no, no, no, no, no, qué interpretación. En la Biblia dice esto. Y cuando alguien quiere interpretar la Biblia así tajantemente, ahí les va este texto. Dice: Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, y si tu pie es ocasión de pecado, ¿han visto algún testigo de Jehová? No, ¿verdad? Ahí ya no le entran. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Si tu mano, es decir, si la capacidad de agarrar, si la capacidad de agarrar o de quedarte con lo del otro, te es ocasión de pecado, renuncia a eso. Segundo, si tu pie, ¿para qué sirve el pie? ¿Los pies p a r a qué sirven? Si tu forma de caminar, si el rumbo que lleva tu vida, si el rumbo que lleva tu vida, si en los pasos en los que andas es una ocasión de pecado, cámbiale. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. Si la visión que tú tienes sobre la vida, Si tu forma de pensar sobre la vida te está llevando a perder tu alma, cámbiale. Algunos dicen: Yo soy así, y es, así es mi familia, y no creo que vaya yo a cambiar. No, aquí dice: Oye, cámbiale. Si tu forma, tu concepto de ver la vida te está llevando a la perdición, Cámbiale. Ojalá que a nosotros nos cambie Dios la forma de ver nuestro México. Ojalá seamos más unidos y no estemos unos contra otros. Que veamos por el bien, fundamentalmente, de los más fregados. Que así sea. De pie, ahora sí, de pie, por favor.